Retrasado el señor Diego Stulwark por algún motivo, este fin de semana anduvimos de viaje, estuvimos en la Universidad Nacional de Río Cuarto, en el primer encuentro de la Red de Experimentación Política, que es un punto de fusión entre muchísimas organizaciones, por ejemplo, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, la misma universidad participando, como invitada gente del CELS, de la Procelac, y también el Centro Comunitario Angelelli. desde aquí el Instituto de Investigación y e Experimentación Política, también el Club de Investigaciones Urbanas de Rosario, la Casa Cultural, el Bodegón de Pocho, una cantidad de agrupaciones con problemáticas distintas en el territorio, pero ciertos denominadores comunes que venimos charlando aquí en Clinamen, ¿no? Claro, sí, tratamos un poco de pensar las lógicas que atraviesan los territorios, ¿no? En la diversidad de prácticas que se dan en los diferentes movimientos. Mientras tanto, en la macro política sucedía que Máximo Kirchner salía por primera vez a escena un discurso público en la cancha de argentinos ante 40.000 personas que lo acompañaron allí en el barrio de la paternal. Y me preguntaba, ¿qué estará pensando Alejandro Horowitz, analista político sobre esta aparición de Máximo al frente de un discurso. Alejandro, buenos días, aquí te saludamos, Diego y Natalia. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo les va? Muy bien. En principio, ¿qué viste en el discurso de Máximo? ¿Qué tipo de demostración se está dando ahí? mira yo diría básicamente que es una es un recuento globular de militantes. La Cámpora es Eh, Una de las dos fuerzas políticas que básica eh, al interior de, del Frente para la Victoria No, dos, no, hay unas cuantas más Pero es, son fuerzas políticas que, tienen, que cuentan con eh, adhesión activa de militantes eh, Conviene entender que la política argentina, salvo los grupos de izquierda eh, Carecen de militantes, son profesionales de la política dedicados a su actividad profesional y que al mismo tiempo que este fenómeno que había desaparecido con el menemismo y que reaparece con el kirchnerismo con cierta fuerza eh, hace una, un acto de presencia política de un modo muy peculiar que es en, en el momento en que las candidaturas al interior del Frente para la Victoria están lanzadas, en el momento en que las candidaturas generales también lo están ellos sin apoyar ningún candidato hacen un acto de presencia política explicando que son la tropa de la presidenta y que la presidenta en última instancia decidirá en qué dirección y a favor de quién o en contra de quiénes se vuelca y en torno a la, a la consigna de... de Perdón, encuentro... te escucho muy mal ah eh, hablo más fuerte en torno a la consigna del de, de encuentro de la cámpora que, fue, que era irreversible esa idea que ellos tienen hace que que de no, no volver atrás Yo me preguntaba también por Scioli, que es este candidato que sería el que va a tratar de ganar la voluntad de las militancias jóvenes en caso de no surgir un candidato propio del kirchnerismo. Y si eh, lo que me gustaría preguntarte es si te parece que Scioli es, representa una simple vuelta a la política de los 90 o se trata de esas dirigencias políticas que aprendieron algo durante este periodo Es decir, en otros términos, lo que me interesa, más allá de eso, preguntarte es si te parece que la fórmula de ajuste económico más represión política y social en un contexto de crisis económica puede darse en una sociedad como la nuestra después de, de lo que pasó en 2001. Mira, eh, la fórmula puede darse es una fórmula en la que hay que ser muy delicado. El problema no es si puede darse, sino qué supondría para la sociedad argentina que se dé. Por un lado Segundo es eh, eh, Se pueden dar muchas cosas Hay que ver si Quien está en condiciones De sostener eso Y por último eh, Para que algo de, En los términos Que vos estás planteando Represión Más ajuste Sea la política Esto es Los 90 en pleno Esto es un retroceso total eh, Yo creo Que hay Está probado ya eh, Basta mirar los paros generales y otros elementos para ver que hay una resistencia al ajuste. Ahora, ¿qué capacidad tiene esa resistencia para evitar el ajuste? Es un segundo problema. Y por último, si esta pasa a ser la política hegemónica general de la sociedad argentina, bueno, en esta, estas políticas pueden ser más o menos costosas, pero suelen no resistirse demasiado. Y si uno mira el contexto internacional, ve que esta es la política general en marcha, y que esta resistencia, si bien existe, en ningún caso y en ningún punto quebró esa política. Uh -huh. Dicho de otro modo, si la persistencia de la crisis en la sociedad argentina en el tiempo persiste, si, si valga la redundancia, si la crisis se, se mantiene en estos términos, La posibilidad de resistirla es una posibilidad que no se puede descartar, que va a existir como manifestación política, pero que difícilmente pueda, calcular su, que pueda calcularse previamente su victoria. Sería una, una suerte de, de suceso, una noticia muy notable, que habría que ver en su momento. La pregunta entonces es, ¿Sioli en relación a estas políticas, ¿juega a favor o en contra? Y esta es un poco la ambigüedad de Scioli. Scioli, en materia de represión, está mucho más cerca de la represión que el gobierno nacional. Lo estuvo siempre. Y, al mismo tiempo, en términos de ajuste, él no se ha pronunciado nunca, porque esa es una decisión siempre del gobierno nacional y no de los gobiernos provinciales. De modo que no hay modo de saber exactamente qué haría en tal caso. Lo cierto es que Scioli, en el conflicto campero, que fue el conflicto más duro, que tuvo que soportar los 12 años de, de gobierno K, Siori se mantuvo y cerró la hemorragia en la provincia de Buenos Aires, y si Siori no hubiera hecho eso, el gobierno hubiera caído directamente. De modo que eh, en Siori se pueden ver los dos elementos perfectamente diseñados, el elemento de una cierta defensa de lo que ese gobierno supuso, Al mismo tiempo que una cierta eh, distancia respecto de muchos de los términos que este gobierno planteó y que ya pareciera no seguir planteando, porque eh, hay un cambio evidente en materia de política de y seguridad. Un tema que acá nuestro amigo Diego Sturberg, que acaba de ingresar a las corridas al estudio, nos dice un poco provocativamente por estos días, es que eso que intuimos que es el sionismo el ya empezó en esta etapa final, tal vez, del kirchnerismo. ¿Cómo ves eso? Eh, digamos que lo que está sucediendo no produce ningún ruido respecto a Cioli En consecuencia, eh, la idea de que ese puede ser el decurso no es una idea imposible. Uh -huh. Bien, aquí lo presentamos a Diego, que ha llegado a las corridas, Alejandro. ¿Ve también Uno iba a las corridas, ¿cómo estás, Alejandro? ¿Qué decís, viejo comandante? No, la, la pregunta que te quería hacer es por la posibilidad, que alguna vez conversamos, de, el, de qué pasó con la posibilidad de... Aprovechar la crisis del mercado mundial Para elaborar un programa histórico nuevo eh, Es una es la pregunta Si vos querés más significativa Para todo el periodo histórico Y es una es una Respuesta histórica Desaprovechada completamente No solo en la Argentina Sino yo diría a escala planetaria Y digo por qué Cuando eh, vivía y todavía el presidente de Venezuela, el comandante Chávez, se planteó la creación de un instrumento muy importante que fue el Banco Sudamericano. El Banco Sudamericano tenía un objetivo estratégico que era ser el banco central de los bancos centrales. Esto es, el banco que regulara una moneda común, el banco que fuera una fuente de crédito común, el modo el banco que reasignara recursos de toda la región, y establecieron orden de prioridades para un proyecto supranacional sudamericano. Eso, en el discurso, quedó muy bonito, y se planteó una vez, y dos, y tres, y cinco, pero lo cierto es que ese banco existe solo en el papel, y ahora la verdad, ese banco no definió absolutamente nada. Podemos eh, plantearnos mil hipótesis de por qué esto sucedió de una forma o de otra, y una de las hipótesis obvias es que, a Brasil nunca le interesó particularmente ese desarrollo. Podemos ver de nuevo que hubo un intento argentino-brasileño, sobre todo por parte de la Argentina, de establecer una confluencia monetaria en lugar de intercambiar a la sombra del, del dólar. Porque en última instancia cuando intercambian reales por pesos, lo hacen según la cotización en referencia al dólar. Con lo cual, más allá de que el dólar se use físicamente, se usa... ...como instrumento de cambio general y sigue siendo el instrumento válido del mercado mundial. No hay ninguna otra moneda que juegue ese papel de ninguna manera. Entonces mientras el dólar sigue siendo el mercado, el, la moneda de, de cancelación internacional... ...y mientras ese sea el territorio en el cual se debaten las deudas soberanas y las demás cuestiones... Eh, ...queda claro que los instrumentos que cada uno de los países que integran esta alianza a escala nacional no son suficientes para poder responder con eficacia a la intensidad de la crisis al no poder responder con eficacia a la intensidad de la crisis solo quedan las salidas más tradicionales las salidas más tradicionales eran exactamente la represión y el ajuste en esos términos la posibilidad de elaborar un nuevo programa en estas condiciones han pasado ya el nuevo programa era construir instrumentos que permitieran una política diferente y que no presupusiera que la única salida posible es el ordenancismo de la represión y el ajuste, es decir, no considerar que el único camino es el camino que cada una de las empresas se plantea para sí misma como modo de supervivencia. Mientras todo lo que se plantea en la supervivencia de las empresas, en la lógica que esta supervivencia supone, incluye básicamente la reducción de costos para poder seguir compitiendo. Y en esos términos, ese camino es el camino que se anda hasta que la crisis culmina por sí sola. Y cuando culmina por sí sola, los que quedaron de pie son los ganadores y los otros perdieron y se terminó. Esta es la lógica de la crisis cíclica que el capital pom propone desde que existe. En consecuencia, allí no hay ninguna novedad. La novedad keynesiana era la construcción de instrumentos que posibilitaran una política anticíclica. Pero la novedad keynesiana requiere la escala adecuada la escala nacional hace mucho tiempo ya no es la escala adecuada y eso no es una no es un descubrimiento de la semana pasada ni del mes pasado, ni de la década pasada en esas condiciones la posibilidad de construir un nuevo programa ha quedado en las gateras Alejandro, eh, yo quería preguntarte por vos, eh, hablas de la de la política argentina a partir del de fin de la última dictadura y hasta 2001, la caracterizas como una democracia de la derrota uh -huh. y quería eh, preguntarte ¿Qué periodo te parece que se abre en 2001 y a la vez si te parece que post-2003 y aún hasta hoy estamos dentro de un mismo momento de la democracia o si estamos ya en otro? No, eh, primero ya, eh, la, la idea de que en política uno deja atrás algo eh, de un modo de, decisivo es una idea que peca de una cierta ingenuidad. Efectivamente entre 1976 y, mil, y el 2001, ese periodo tiene una unidad de política económica y una unidad desde el punto de vista de los intereses que el programa del partido del estado se propone satisfacer a partir del 83 con el restablecimiento de los gobiernos parlamentarios esos gobiernos si bien eh, eran votados en última instancia no estaban en condiciones de cambiar absolutamente nada ni se proponían cambiar absolutamente nada Raúl Alfonsín, que tuvo el capital político suficiente para poder intentar alguna de estas transformaciones en serio, se eh, resolvió muy rápidamente no hacerlo, y la prueba más manifiesta de esto fue su comportamiento frente a la deuda externa. Alfonsín tenía la posibilidad de cruzar los datos entre los giros al exterior, hechos en las condiciones del mercado mundial, y las declaraciones hechas en ese momento a la Dirección General Impositiva, Esto es, los giros que no hasta habían sido declarados, eran giros de plata negra y por lo tanto, en lugar de formar parte de la deuda, era plata al contrario, que habían se había eh, extraído de la Argentina ilegalmente y por lo tanto sus propietarios se lo debían al Estado Nacional. Este comportamiento suponía una doble cuestión. Por un lado, una reducción física de lo, del monto de la deuda y por el otro lado, una posibilidad de afrontar su pago a partir de las acreencias que esta gente tenía con el Estado argentino Alfonsín que al principio planteó en las condiciones electorales la diferencia entre deuda legítima y deuda ilegítima y esta es exactamente esa es la diferencia no solo no hizo nada sino que cuando la única vez en que uno de los miembros de la, del directorio del Banco Central intentó cruzar estos datos porque eran datos eh, de dominio relativamente público para un funcionario de ese nivel Pues bien, le desapareció la computadora Lo que quiero decir es que Allí se decidió Que toda la deuda La legítima y la ilegítima La pública y la privada Era una deuda que asumía la sociedad argentina en su conjunto Y el, y el impacto que tenía esa deuda sobre, el, sobre las finanzas públicas Y privadas Era de tal envergadura Que pagar esa deuda Transformaba en el único programa posible De la sociedad argentina pagar la deuda Que además era impagable Entonces, el punto central de esa estructura estaba dado por una economía de programa único, pagar la deuda, y ese era todo el programa del Partido del Estado, porque conviene recordar que la deuda era dinero de argentinos radicados en el exterior que cobraban como rentistas en el viviendo en el barato country de la Argentina. En esos términos y en esas condiciones, ese proyecto estalla físicamente en el 2001, y estalla no por la previsión de nadie, sino estalla literalmente porque la convertibilidad, que fue la última martingala que servía para garantizar esto, garantizó el saqueo de las reservas finales del Banco Central. Si eh, el doctor de la Rúa hubiera salido cuando gana las elecciones de la convertibilidad la situación ar argentina hubiera sido muy distinta, hubiéramos evitado una catástrofe, porque en ese momento había todavía 23, 24, 25 mil millones de dólares en las reservas del Banco Central y salir de la convertibilidad permitía poner el pie sobre esas reservas y garantizar su uso en una dirección que no fuera el saqueo financiero de los bancos. Cuando yo digo que esto es democracia de la derrota, digo que se vote a quien se vote, Todos hacían exactamente lo mismo con los mismos funcionarios. El nombre de Caballo es, por si se quiere, el hilo de continuidad que permite entender todo el ciclo. Caballo fue presidente del Banco Central de la dictadura burguesa terrorista en su último, en su último ciclo, y Caballo fue el, el, el ciclo donde se hizo, donde se transformó la deuda privada nacional en deuda pública a través del seguro de cambio, esto es, de la transferencia que los que habían adquirido deuda a través de sus empresas al, transformaban esa deuda en una deuda en pesos contra el Banco Central transformando al Banco Central en el pagador final de esa deuda, operación que hace el propio Caballo y el intento del mismo Caballo de salir de la convertibilidad en el último tramo del gobierno de Fernando de la Rúa entonces, este hilo hasta que estalló estuvo claro Y al mismo tiempo, la política que este, había garantizado la impunidad de las atrocidades ejecutadas entre 1976 y 1983, pues bien, esa, esa política, esa, esa garantía no es simplemente una cuestión de la voluntad de algunos jueces. Es, una, es un comportamiento estructural sistémico de la sociedad argentina que eh, se propone que las leyes de obediencia de vida y punto final son leyes legales, Y al mismo tiempo, recién cuando el Congreso Argentino plapone que estas leyes no lo son y la Suprema Corte de la Justicia, si bien señala que no es una atribución del Poder Legislativo cancelar una ley, hace saber que, es, hace saber que el, sí es una atribución del Superior Tribunal y determina que no valen más estas leyes y por lo tanto se restablecen los hechos la relación entre los delitos y las penas. Alejandro, Esta Karr, relación, ¿qué hilo es el que comienza? Estaba quebrada en... es la relación entre la política y la sociedad. La política vuelve a ser un instrumento, porque antes, básicamente, la política simplemente no era ninguna otra cosa que la continuación de los negocios por otros medios. ¿Qué hilo es el que comienza entonces en 2001 y hasta dónde llega? Que es la pregunta que un poco contaba. La cosa de... que empieza es la búsqueda de un, de un camino a otro. Y en esas condiciones, fundamentalmente, cuando uno está en el fondo del pozo, todos los tranvías sirven. Ahora, cuando uno... Ahora, una cosa es salir del fondo del pozo y otra cosa es construir un programa alternativo. Lo que la sociedad argentina hizo fue salir del fondo del pozo. Lo que la sociedad argentina no hizo fue construir un programa alternativo. Las dificultades por las cuales no se construyó son las que señale antes. Alejandro, y eso quiere decir que, de alguna manera, en frente a las elecciones de 2015 volvemos a una situación parecida a la que se vivió después del 83. Es decir, se vota quien se vote, la falta de un programa alternativo... Nos condena. No, no, se vote a quien se vote, la falta de un programa alternativo no permite saber qué va a ser el próximo gobierno. Si va a seguir improvisando, o si va a volver a las fórmulas de la no improvisación, que en la Argentina son el ajuste y la represión. Alejandro, gracias. Como siempre, te mandamos un saludo. Gracias a ustedes. Alejandro Horowitz, analista político aquí en el Clinamen de hoy. Bueno, este, me parece en primer lugar clarísimo el razonamiento que hace Alejandro, por otro lado es un poco desesperante la situación digamos que acaba de terminar de planteando, ¿no? uno lo puede interpretar como diciendo siolis, la improvisación, el resto es ajuste planificado y, y digamos y, y ya sabido. La duda que siempre queda con este tipo de, de, de análisis que, que, que son tan, tan claros y tan organizadores y, y que se dan en un nivel de abstracción que uno agradece porque no siempre es capaz de, de hacerlos es si son eh, análisis que también eh, son permeables a otros niveles de eficacia de la sociedad en que nosotros habitualmente estamos participando, nos movemos, digamos, ¿no? Es decir sí el papel de luchas sociales, si sí, el papel de este, un tipo de protagonismo que en la sociedad se da se da todo el tiempo, digamos, puede ser considerado un actor también relevante En la conformación de los programas, sobre todo, diría yo, en los bloqueos de políticas más reaccionarias, en la represión, en ciertas vías económicas. Es decir, si el movimiento social tiene la capacidad por momentos de bloquear estas eh, líneas más reaccionarias. Por otro lado, uno no puede únicamente evaluar a los gobiernos en los periodos por su relación con respecto a la deuda externa, por ejemplo. Me parece que hay algo que juega también en las sensaciones populares que no es menor en entender qué hilos están atravesando al país. Me parece que una línea es por donde lo está pensando Horowitz y otras líneas tienen que ver con las sensaciones populares que no siempre van de la mano de los programas de gobierno alternativos o no. no. Si yo me acuerdo en alguna otra conversación con Alejandro... ...él nombraba la, la situación de crisis como una oportunidad de, de creatividad política. Y en estos casos para mí la pregunta en relación a los movimientos sociales... Eh, ...corre ahí, o sea, es decir, eh, ¿en qué punto y en qué niveles... ...un momento de crisis puede habilitar momentos de creación? me parece muy bueno el diálogo este, este, este como contrapunto que haces Nati con lo que dice Alejandro porque de alguna manera creo podríamos decir así los años posteriores a la crisis del 2001 que Alejandro evalúa como este, la imposibilidad de haber salido a tiempo de la convertibilidad son años que si uno los mira por la capacidad de movilización social o por la posibilidad de ir creando de a poco la conciencia que hacía falta una herramienta política popular dan lugar al 2003 a un periodo nuevo en el cual la adhesión al programa neodesarrollista de alguna manera impuso una cierta pasividad de esta invención desde abajo de herramientas políticas. Capaz que este relato se complementa con el de Alejandro y nos permite tratar de pensar otro tiempo en el cual este, esta crisis o esta imposibilidad de formar un programa de gobierno tenga alguna correlación con nuevos espacios de protagonismo en los cuales nos, nos, nos interesaría en todo caso estar participando. Conversaciones que se mezclan en ciudadclinamen.blogspot.com todo el historial de esta columna dentro de La marincoche. Y